La Sacharuna En un barrio llamado San Isidro de Huaychul, que está ubicado a unos kilómetros de Quito, sucedió esta historia. Los abuelos de mis padres le contaban esta triste historia de dos niños huérfanos de madre que vivían con su padre y su madrastra. En el barrio había pocas casas, eran de adobe cubiertas con techo de paja con las puertas de tabla. Los niños que vivían en aquella época tenían mucho miedo. No había escuelas en el barrio, por lo que tenían que ir a Cangagua a estudiar pasando montañas, quebradas, chaquiñanes y un río llamado Takshana. Felipe y Serafina se levantaban a las 5 de la mañana a ayudar a su madrastra a ordeñar las vacas. Rafael, su padre, maturugaba a trabajar en las haciendas cercanas como huasipunguero y regresaba por la tarde. Felipe y Serafina iban a la escuela sin tomar café porque su madrastra era muy mala y no les daba. Ellos muchas veces se desviaban del chaquiñán y se metían en el monte a comer pepitas que encontraban a su alrededor. Un día llegaron a una choza donde vivía una mujer solitaria llamada Sacharún, que según la leyenda buscaba a niños perdidos en el monte y se los llevaba a su choza y les sacaba los ojos para comérselos. Felipe y Serafina tuvieron la mala suerte de llegar hasta la choza, quien la mujer les recibió muy amable, les dio de comer y les dijo que regresaran cuando ellos quisieran. Los niños faltaban muchas veces a la escuela. La maestra, preocupada por las faltas, les mandó a llamar a su padre. Rafael, su padre, muy molesto, le reclamó a los niños por qué faltaban mucho a clases. La maestra aprovechó el momento que... Para deshacerse de los niños, le pidió a Rafael que les fuera a botar en el monte y que si no lo obedecía, él ya se iría de la casa. Rafael les metió en un costal y les fue a dejar en el monte. Les dejó dentro del costal colgados de un árbol al filo de la quebrada. En la noche se escuchaban los gritos desesperados de los niños pidiendo ayuda. La sacharruna, que vivía cerca de allí, escuchó los gritos desesperados de los niños y fue en ayuda. Les llevó a su choza y les alimentó para luego, luego devorar sus ojos. Pedro, el leñador, que acostumbra a recoger leña para preparar los alimentos de su familia, pasaba cerca de la choza y escuchó unos gritos de niños pidiendo auxilio. Entró en la choza con machete en mano y rescató a los niños que la malvada mujer estaba a punto de matarles para comérselos. Pedro les llevó en brazos a los dos niños, fueron a su casa y junto a su familia les brindó protección y les dieron mucho amor y comprensión. Felipe y Serafina encontraron un hogar y fueron muy felices.